Yo, 2006, vuelven los magos. Acción Sánchez y Satu.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 Ven, visita esta letrina, compadre, será tu Siente el amor brujo que inspira a Cristina Oyo Aquí te dan un puño con un sello y te hace un bollo saltan al cuello, siempre tuvimos mejor cantera que ellos Si tienes dudas siempre escucha un buen letrista y no insista Ni creas nada que diga en la O-R-I-G-I-M-A-L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 Sera parte nunca fueron buenas y examen porque tú condéname mo el micro arde cuando yo lo quemo vestido de carnicero en la pecera mientras grabo dije mire al pajarito y me estaban mirando al rabo saben que la acabo que no perdono una me trataron como al viru cuando yo era la vacuna mi concierto de qué decir al descubrí que en tu ciudad me quieren más que a ti de profesión men si me agarro al micro con frenesí chachi que sí barrege de aquí tú déjame a mí fly fish mine lo ve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 Cuarto sea la cara de que tiene miedo, alguno nuevo venga y le ponga al culo como un bebedero. Acuerdo de tus pelos feos En el 90 y pico creo Nadie te entendía Porque hablabas mal Como en hebreo Hoy no me fumé ninguno si despierto Has empezar eh, Con 30 años Dime que no es cierto A mí no se me mata Ni después de muerto Eres un lerdo Con esa sonrisa De azafata en los conciertos El primo de promo Ensanchao Te pareces a Paca Aguilera Y su reggaetón aflamencao Cruz Campo hizo famoso de la mano Flipabas con el bote. Yo no compito con mis hermanos Estoy sentado en el bloque Con el poeta Pureta independiente.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 estilo es tu sauna, tu selva mi fauna Tuviste buenos padres vainas, dime por qué arrastras esos traumas Un cuerpo fido-dido en un rapero enfurecido Es tan reconocido que hasta Junior se mete contigo Deberías de hacer un libro con tu crisis Olvida ya a Sevilla y ve a chupársela al gris Y si tengo fatiga, castigo tu falta de disciplina Busca bronca y te escondes con tus colegas de chapina Dos tarinas de vaselina, sal de tu guarida Pura esta wea, eres la marca que te abriga No tienes calles, tienes duda, ve a la tele y te censuran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 Ni que nacieras en el vacío Pa' que te vacíen Saliste vivo de Chile por poco Así que son bien Que mil discípulos míos Te la líen Te envíen 500 kien Y tus perros van a ser fiel ¡Van a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 de si por mi disco en tu vitrina si pago un litro de cerveza nadie opina si no fueras con el loco de Goro te cagarías encima meme un en BMW en el capó de lejos muchos paparazzi ¡ay no te desnudo por Un consejo consejo acaba el curso de informático y dile a tu viejo que te renueve en el club náutico que Borja y Pocholo te esperan fui tu borrachera, dices que la perdiste pero te picaron la cartera cerca de los 30 pero cuídome en salud por eso aguanto en un concierto el doble que tú de nombre sea tú Versus la putilla del sur Ponte un bikini y voy a limpiarle el Lamborghini a mucho mu Miro ese cuerpo, recuerda algún insecto Y digo tu nombre por compromiso en mis directos Tú muerto, pero en el mes y me desconecto Me debes algo pestoso, te harás famoso después de esto ¿Qué quieres más? Correcto, traes la de defecto Mis golpes con efecto versus tu rollito destro Diez años de carrera y me hablas de innovación Tu tema a la selva es como el mensaje de Grand Master Flash to oh, oh, oh, the new nah, the new, nah, the new, nah, the new. Yo, Chiquillo, Chiquillo, Chiquillo, Chiquillo, Chiquillo, Chiquillo, de Sánchez. Yo. Chiquillo, Chiquillo, si no color, cojo esa mierda de canción y latino.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 2006 Vuelven los magos Acción Sánchez y sea tú Vuelve el supergrupo Tú solo quédate con esto Es algo tan sencillo como... Original. Yo salgo de paseo en nave, no veas si me cabe hacer Acerdicé en este país justo después de escribir las vocales El perro viejo se conoce todas las claves Me tocan la polla los grupos que dan de original. Soy soy. saludos desde el doy. Yo estoy en el micrófono soltando este Roll Royce Miro a esos pollos y necesitan disciplina Cuando el rey me abrió las puertas entramos hasta la cocina Hoy me baño en su piscina, le escupo a todos los pollos Ellos en Sevilla están en el centro del cojollo, bendición Esta letrina, compadre, será tu ruina Siente el amor brujo que inspira a Cristina Hoyo, Aquí te dan un puño con un sello Y te hace un bollo, te saltan al cuello Siempre tuvimos mejor cantera que ellos Si tienes dudas, siempre escucha un buen letrista Y no insista Ni créanme a que digan la revista La número cuatro en el lista. Estoy en el estudio ahora grabándola por vista Te hace falta una cura de humildad Esto es Original rap La número cuatro en el lista. En el estudio la grabando la pizza Te hace falta una cura de humildad, esto es Original. Segundas partes nunca fueron buenas y esta menos porque estuvo con Bela El micro arde cuando yo lo quemo. Vestio de carnicero en la pechera mientras grabo. Dije mira al pajarito y me estaban mirando al rabo. Saben que las cravo. No perdono una. Me trataron como al virus cuando yo era la vacuna. Venita mi concierto, qué decís? Al descubrir que en tu ciudad me quieren más a ti de profesión en sí. Me agarro al micro con frenesí. Ya que sí. Pareje afuera de aquí. Tú déjame a mí.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 mero 4 en el listado estoy en el estudio grabándola por quinta ya se falta una cura de humildad eso es original rider of the new school that's a coming back core core of the new school that's a coming back yo yo of the new school that's a coming back core core the new school that's a coming